En un bosque muy lejano vivía un leñador que era viudo. Hace poco tiempo se murió su esposa. Él tenía un hijo que le preguntó un poquito de agua. Hijo, no me gustaría que termines como yo. No me gustaría que termines como un leñador. Es no. muy difícil. Pero, ¿por qué no quieres que termine como el leñador? Porque es muy difícil y para ti te cansaría mucho. Bueno, está bien. volver a la casa. De repente eh, la reina estaba caminando por los bosques lejanos. Se encontró con el, le el leñador y le preguntó Señor leñador, ¿no quiere que su hijo venga al reino para jugar con mis hijos? Uh, por supuesto, ¿no es? Es una gran idea. Tiempo después, llegaron al palacio y empezaron a jugar. ¡Juguemos, juguemos, juguemos! ¡Juguemos, Fueron creciendo, de a poco y de a poco. Hasta que la reina le preguntó al papá de, de Abdul si se podían ca casar. Señor leñador, ¿cree que su hijo se puede casar con mi hija? Es una gran idea, por supuesto. Volvieron al palacio y se, ca se casaron. ¿Acepta usted casarse con Abdul? Sí, acepto acepto usted casar, casarse con una señora muy linda? Sí, acepto Abdul fue con su padre a preguntarle porque quería más fama ¿Cómo podré tener más fama? Podría ir a la guerra. Ahí te ganas muchos títulos de nobleza y medallas. Bueno, pero ¿conoces algún lugar donde sea una cercana? Creo que por aquí cerca hay una. Ven, adiós. Abdul se fue a la guerra. Tiempo después, Abdul extrañaba a su familia y decidió volver. Extraño a mi familia. Por favor, quisiera volver con ellos. Eh, camino largo, camino de horas, de horas y largo, decidió descansar en un arroyo. Si hizo su fuego y su carpa, hasta de repente, medianoche llega alguien desconocido. Eh, yo soy un mago. Te puedo hacer una propuesta. Yo te puedo dar una bolsa de de con monedas de oro y tú me das a cambio tu corazón. Mm. ¿Dolera? ¿Me voy a morir? No. Y bueno. acá no te pondré un corazón de cristal. Abdul lo pensó y lo pensó hasta que llegó a una sí. conclusión. Bueno, si le doy mi corazón, tendré fama y fortuna. Si no, eh, volveré solo con faga. Así ¿Tienes? que, está bien. Tienes que contar hasta 10 y después te lo cambiaré. 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez El mago desapareció Al día siguiente, Abdul despertó y, y volvió al reino Cuando llegó, eh, vio a su esposa y a su hijo Pero él no sentía nada ¡Hola, mi amor! ¡Has vuelto! ¡Hola, papi! ¿Tú quién eres? ¡Soy tu hijo! Bueno, está bien Abdul no sentía nada ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que volviste! Está bien La reina le preguntó a Abdul Aptul, ¿por qué no vas a ver a tu padre que está muy enfermo? Turr, turr, turr, turr, turr, turr. Cabalgó y cabalgó hasta que llegó. Hijito mío, estoy muy enfermo. <coughs> estoy sí, estoy aquí, pero no siento nada. El padre lo abrazó con muchas ganas, pero él no sentía nada. Está bien, ya. Adiós con los abrazos. Horas de viaje de vuelta al reino y su esposa le dice... Aptul, ya no sentimos lo mismo. Temo que tendrás que irte y volver como eras antes. Bueno, él decidió tomar irse y acampó de vuelta en el arroyo. <risa> Horas de viaje. Se su, su fogata y su carpa. A la medianoche llegó de vuelta el mago. Quiero mi corazón. No, no puedo dártelo. Dámelo. Ya hicimos una propuesta. ¿Qué quieres de mí? Te daré cualquier cosa. Mmm... Eh, te lo puedo cambiar por tus medallas y tu título de fama así si sí llegaría a mi casa no tuviera fama lo pensó y lo pensó hasta que llegó a una conclusión está bien, dame mi corazón voy a buscarlo después cuantas tardías y le lo cambiaré el mago fue a buscar el corazón de Abdul en una cueva muy grande pero muy grande con muchos corazones que palpitaban y palpitaban encontró el Abdul bajó de la escalera y se fue al arroyo de vuelta cuando llegó Aquí está el corazón. Eh, bueno, ¿cuántos pedís si que cambiar él? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Él le entregó toda la valentía y las medallas que tenía. Entonces, Abdul decidió volver al palacio. Llegó. Se encontró con su esposa y le dijo que ha cambiado. He cambiado. Por favor, aceptame de vuelta. Sí, obvio, te acepto de vuelta. Entonces, Abdul abrazó a su hijo y jugó muy seguida. Hola, Está bien. Hola, hijito. Abdul eh, decidió irse con su mujer y con su hijo a vivir con su padre los pocos años de vida que le quedaron. Vivieron felices y fin. Y él aprendió el oficio del leñador. Fin. Fin. Fin. Fin. Fin. Fin. fin. fin. Milagros Bengardino y soy una narradora. florencia Zupan y mmm, la esposa de Abdul. Ramiro Giacchino y Abdul Chico y Abdul Grande. Y ahora Salomé Pepe Romero, la reina. Lucas Wegener, músico y el leñador, el papá. Gonzalo Moure y mmm, Mago, hijo de Abdul, no más.